Hola, hola, hola, hola. Se trata esto de una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Palo. Directamente desde El Parador que da a la laguna de la Reserva del Guano que pudimos conseguir gracias a la ayuda de un comunero. Estamos directamente transmitiendo desde Cañas de Castilla. Hermoso lugar, sensacional para disfrutar del fin de la cuarentena Y agradecemos a toda la gente que se ha encargado de que esto sea posible, que no tengo idea bien quiénes son, pero les hago llegar mi agradecimiento y un poco de mi soberbia también. Hermosa vista aquí desde la terraza de tu soberbia. Podemos ver un, un gran cañaveral, ¿sabes Braulio? Esta laguna eh, es un reservorio de agua. Y quizás esto lo podría decir algún oyente, un afluente del Arroyo Sildáñez. Es una pregunta, así que tiro al aire. Los oyentes que nos pueden responder lo podrán hacer hoy por laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. O mañana, sábado de 12 a 13, por AM690, K24, una radio como a vos te gusta. A. Ah. Y también están quienes prefieren escucharnos en Aijuna 94.7 desde Bernal. Radiodifusión Le hacemos coquilla al parlante Radiodiversión Radio Mis hijos Están con El padre Mis hijos Están con comunicamos con daniel constantini referente del grupo de vecinos de la paternal que evitan la construcción de unas torres muy muy altas se trata de una zona donde la legislación permite construir hasta 9 metros de altura y estas torres que quieren construir han conseguido el permiso en la legislatura de la ciudad de buenos aires para llegar a hasta los 48 metros. Esto fue aprobado en el 2019, ya lo habíamos entrevistado a Daniel Constantini, pero lo que sucedió en estos días es que hubo movimiento como si fueran a comenzar estas obras. Así que vamos a escuchar su testimonio. Yo soy Daniel costantini vecino de la isla de La Paternal. Pertenezco al colectivo No a las Torres en la isla de La Paternal el cual este, este colectivo viene enfrentando a este proyecto de construcción de torres y defendiendo el, el espacio verde que significa el parque y el segundo pulmón de la ciudad desde el año 2006 en que se inició el primer proyecto de construcción de, de estas torres. Paternal, vieja barriada De mis sueños de purrete Cuántas veces de mocoso Junto a tu arroyo soñé Con llegar a ser un día Algún crack de nuestras canchas Daniel, y si por cuestiones azarosas En este momento a esta charla ingresará el desarrollador inmobiliario Que está a, al frente Que debe ser de la empresa Zadía, ¿verdad? que está sí. enfrente de esta construcción. ¿Qué le dirías? Y bueno, sí, construir, pero construir en otro lado, ¿viste? Construir en un lugar donde no afecte los ecosistemas, buscar la manera, qué sé yo, peguito, no te vas a morir de hambre por esto. Y a nosotros nos arruina eh, nuestro nuestra calidad de vida, ¿no? Imagínate lo que es un barrio de casas bajas con, con vecinos que nos conocemos, de pronto que vengan, se triplique la población, Cambia, cambia la estructura, cambia la estructura del barrio. te quiero con el alma, mi querida paternal, paternal de como mi vieja, e comprendi tus miega, inmensenia que ¿Y qué tal la participación de los vecinos por esto de la isla? Bueno, el tema es así. <coughs> nosotros eh, antes de la pandemia teníamos un una participación razonablemente buena digamos obviamente los el 100% de los vecinos no participan pero participaba un núcleo importante a pesar de que los que no participan están de acuerdo con nosotros Lo que pasa es que la gente en general ¿viste? es más reacia a, a movilizarse y demás eh, el tema Con la pandemia vino a frenar de alguna manera eso, este, porque las los encuentros tuvieron que empezar a ser virtuales y, bueno, no es lo mismo, ¿no? A convocar a un acto en el parque con, con candombe, con actividades para chicos, con charlas y demás que estábamos haciendo, a convocar a un encuentro vía Zoom, ¿no? Son cosas distintas. Sí, sí, este, sí y eso, eso nos afectó en ese sentido pero bueno, esperamos que cuando esto termine salgamos de nuevo con los tapones de punta viste a, a pelear por, lo, por el derecho a la ciudad que todos tenemos ¿no? pero bueno, en general los, los vecinos están apoyan o sea, están en contra de las torres vos, no sé si vos hiciste ese, esa entrevista ¿Antropólogo? Sí bien. No, Silvio fue, me lo mandó él Ah, Silvio ¿Qué le diría un antropólogo a un desarrollador inmobiliario? <risa> que los, los, los invitaría a que lean un poco más Que integren a su mirada capitalista este Un, un pasaje por, por, por, lo, por las ciencias sociales Por las ciencias naturales este, Y que consideren, digamos, en... en Sin, sin, sin perjuicio de sus beneficios económicos este, entender que esto a largo plazo eh, impacta de manera negativa en nuestros estilos de vida en nuestra salud este, y también en, en términos generales también en el tipo de mundo que les queremos legar a, a los niños y a las niñas Porque nuestra fuerza es la movilización, la verdad nosotros no tenemos el, el acceso a los medios porque la RETA está muy blindado, este, entonces eh, los medios que nos que nos pueden hacer eh, aportar eh, o, o hacer difusión a nosotros son medios más chicos, ¿viste? Como ustedes. Así que bueno, la, la única alternativa nuestra para poder hacer un poco de, de, de enfrentar a este a este megaproyecto es esa, es la difusión, ¿no? en los medios como ustedes, este, y la movilización. Lo que pasa es que la movilización ahora está frenada. Y bueno, y también la parte legal, ¿no? Porque cuando sea el momento, haremos alguna acción legal también. Bien. Sí, porque igual ya sin pandemia también es difícil mantener, ¿viste?, el nivel de movilización. Por ahí uno hace una marcha. Y el primer día vienen 500 personas y a la tercera cuarta marcha ya el número empieza a bajar. Como que uno dice, bueno, no, no puedo ir todos los días, no puedo estar pendiente de esto, tengo otras cosas que hacer. Y me parece que es también a lo que apuestan desde el poder, a, a un cierto desgaste. Sí, sí. Lo que pasa es que siendo un parque, como el, el que tenemos nosotros para defender y eh, da para mucho viste da para mucha creatividad en cuanto a las distintas eventos que se puedan hacer nosotros eh, anteriormente habíamos hecho festivales de rock habíamos hecho de rock no solamente de rock de teatro viste con todas las expresiones artísticas que posibles de, de vecinos de bandas del barrio o de otros lados y eso atrae gente viste eso es atractivo actividades para chicos, de títeres... Eh, un juego, yo, recuerdo, que tiraban las torres, tipo, como si fuera un bowling, sí, y con sí, una sí, pelota sí. había que tirar las torres. Sí, sí, sí. Y para eso da, da para mucho, viste. Eh, armar carreras de pibes con... No sé, con alguna cuestión. La gente tiene... ¿no? Las compañeras, los compañeros este, tienen mucha creatividad, viste. Entonces... En ese sentido, en cuando se pueda, vamos a vamos a hacer cosas de nuevo y, y eso convoca, ¿viste? Este, porque no es la marcha dura de, de ir con las banderas. Claro. No, no, es, es una actividad este, social. Porque, en definitiva, lo que, que nosotros queremos del parque es eso, ¿viste? Es la actividad social, el, el parque como generador de, esa, de ese intercambio entre los vecinos, ¿viste? entonces el parque es eso para nosotros ¿no? es la posibilidad de la, la, el intercambio social ¿no? que con las torres se, se terminaría viste porque no, no existe más el parque y entonces, es un parque que se usa digamos cualquier fin de semana está lleno de gente es concurrido sí sí sí el parque se usa se usa se usa un poco caóticamente porque este Nosotros pensamos que, que debería haber un, una planificación un poco más este, ordenada del parque eh, sin, sin sin estructurarlo, ¿viste? sin decir, bueno, acá se hace tal cosa Pero, por ejemplo, poner este, lugares donde los chicos jueguen a la pelota Del resto, ¿viste? Porque por ahí estás está sentado tomando mate Y te cae un pelotazo en la cabeza ¿viste? Bueno, sí, sí, cosas que pueden pasar Esas cosas, pero bueno Es una cuestión de orden, o sea Agarrar, poner par de arcos En, en otro lugar, cercado eh, Poner un, una pista De, qué sé yo, de skate eh, No sé Buscar una cancha de bocha ¿Viste? Para los más viejos eh, Buscar así, una cancha De volei Ahora la gente se organiza, vos, vos vas al parque y de pronto hay un uno que puso una red de voley, otro que juega pelota paleta, ¿viste? Pero si eso se puede hacer como más este organizadamente eh, estaría mejor, ¿viste? Poner inclusive baños, poner este Sí, como en otros parques. Claro, claro, para mí el modelo es el Parque Centenario, por ejemplo, no sé si lo conocés. Sí, sí, sí. Que tiene un anfiteatro, tiene un lago, tiene eh, baños, eh, tiene o sea, el sector de juegos. Eh, nosotros, digamos, eh, el modelo en cuanto a, a distinto equipamiento, pero nosotros tenemos más verde, ¿viste? El Parque Centenario no tiene tanto verde. No, no, y está muy rodeado de edificios también, así que también eso se hace se sentir en la cantidad de concentración de gente que va. Claro, claro. Pero bueno, la idea sería crear una mesa de trabajo, nuestra propuesta fue esa, ¿viste? Crear una mesa de trabajo entre autoridades de la ciudad, comuneros, vecinos y generar propuestas de este, de desarrollo para el, para el Parque. Baño, por ejemplo, no hay. Podría haber baño. ¿Y qué pasó con esta mesa de trabajo? Bueno, esa fue nuestra propuesta, porque nosotros eh, habíamos presentado una propuesta alternativa al proyecto de Torres, que entre otras cosas, hablaba de que la, dado que ese era un predio privado y que el gobierno de la ciudad no quería expropiar, eh bueno, que si construían, porque eran eran privados, estaban en su derecho a construir, y si, si no eran expropiados, que construyeran con la misma normativa que se construye en el resto del barrio. O sea, 9 metros, no los 48 metros y medio, que la zonificación especial que se hizo les permite hacer. No, no los 48 metros y medio. Y además, habíamos este justamente hablado de una mesa, además de... Ah, otra cosa que habíamos propuesto era... Viste que son eh, cuatro predios... Sí hay tres que están sobre la vía y uno que das a espaldas al carrefour. Bueno eh, hacer una especie de tetris con los predios y mandarlos todo un solo lado ¿no? de manera tal que no interrumpieran el, el flujo del sol, viste que queda todo el cemento de un solo lado y hacer una mesa de trabajo, tripartita o multipartita digamos en donde participemos vecinos participe de gobierno participe de comunero este, para definir los usos del parque Desde El sí. mercado es el que guía todo ¿no? No hay no hay un plan no hay un plan de gobierno que favorezca el desarrollo de la ciudad, al bienestar de los vecinos. ¿no? Es, es todo el negocio, el mercado es el que determina todo. Era, Silvio, tenemos un audio que nos acaba de mandar Carlos Grosso, desde el 91 lo mandó, mirá cómo tardó en llegar. Ya fue, ya fue, como dicen los chicos, de verdad muy emocionado que haya terminado para siempre el albergue de Guarnes en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, emocionado porque clausuramos con esto una etapa de las discordias y de los sectarismos y de los odios nacionales, eh, clausuramos con esto una de las más grandes ignominias e injusticias y representación de las injusticias sociales y de la marginación porque terminamos con la etapa de los administradores cobardes, pusilánimes, y irresueltos terminamos con los caminos fáciles de resolver esto con la tanqueta extraño estar abajo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 También tenemos 350 gramos de audio de Gustavo Schrauf, titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la UBA. Ya pasamos la vez pasada unos gramos de la entrevista que tuvimos con él y ahora pasamos los restantes. Estuvimos dialogando por el tema de la aprobación del nuevo trigo transgénico. El mundo, eh, las patentes se usan para ganar mercados y controlarlos, no para premiar al que hace un invento, y eso hay un montón de casos en la historia, eh, cuando hay cierto grado de poder, el que tiene el poder de bueno, comprar la patente para que el otro no se desarrolle, eh, no sé, en, en, en su momento, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? muchos, por ahí me estoy yendo por las ramas, así que... No, está bien, ¿y bien. qué mercado, Gustavo, se ganaría con... Con, el, con la patente de trigo este nuevo transgénico? Eh, no. Vamos a ver virtudes y defectos de, de ese evento Hb4. El Hb4 es un factor de, de transcripción, es decir, una proteína que regula otros genes, que hace que se prendan y se apaguen otros genes. Al prender genes, los que prenden tienen que ver con resistencia a sequías. Por lo tanto, la ventaja que tiene una planta es que si viene una sequía, en vez de perder la cosecha, algo voy a cosechar. Eh, eso le daría, por ejemplo, en, en soja, el ejemplo de HB4, se hizo un ensayo grande en 2018, hubo una sequía importante, y en promedio rindió más de un 25% el el Hb4 respecto a los controles y eso implicó o podría haber implicado por ejemplo en un productor que ese productor se fundiera o sobreviviera ¿eh? porque pudo cosechar algo como contra es que quizás aliente la expansión de la superficie agrícola a lugares más áridos se arriesgue a producir en esos ambientes que sin el HB4 no se arriesgaría nadie eh, eso sería la parte negativa la parte positiva es que el productor tiene una garantía de que si hay una pequeña sequía eso no va a estar penalizado con un menor rendimiento sino que la planta se la va a, a aguantar entre comillas en la sequía eh, eso hay que evaluarlo muy bien eh, yo no tengo datos del trigo eh, convincentes si sí tengo muy convincentes de soja Eh, y en respecto a ganar mercados, dijimos otra vez, ¿quiénes pueden regular estos eventos? Y son las grandes multinacionales. Entonces, ¿qué hizo Bioceres e INDEAR? Yo creo, y ahí esto tómenlo con pinzas, porque es lo que creo, no estoy seguro que sea así, es que negoció con empresas chinas para hacer lobby en China, para desregular la soja, y en Brasil eh, porque mejor Indiar y Bioseres son empresas grandes en Argentina pero no tienen una capacidad de lobby a nivel mundial entonces uno ve que tiene acuerdos con Advanta tiene acuerdos con Singenta bueno y quizás el usufructo, el beneficio de este nuevo evento lo tengan esas empresas porque no tiene capacidad la empresa argentina de regularlo y, y Ahí salió firmado por muchos científicos eh, argentinos, la semana que viene tenemos un debate en, en la facultad, una charla, y con, van, van a estar algunos los científicos que firmaron el rechazo al trigo transgénico. Y plantean que se va a perder el mercado de Brasil. En realidad, lo que salió, dice, se aprueba cuando Brasil apruebe la importación. Es decir, que no se terminó de aprobar. Quien va a probar va a ser Brasil, no va a ser Argentina Quien va a probar la soja HB4 no es Argentina, va a ser China si se puso en eh, como la decisión en el exterior, en el, no es una decisión propia Quizás esté justificada porque si tu principal comprador no te pone objeción Bueno, en ese sentido eh, quizás es, no, no esté mal ese tipo de decisión pero a mí lo que me da un poquito de vueltas es que esa decisión se va a volcar a favor o no si hay interés de una empresa que no es de Argentina. Es decir, una empresa tiene muchos intereses en, en Brasil, como una empresa china, en, en China, bueno, entonces ahí va, va a cambiar la decisión y va a ser aprobado, pero el beneficio de esa aprobación no lo va a tener India Libio Ceres, lo va a tener esa empresa china. Así que a veces me dice, bueno, tanto esfuerzo para que el beneficio se lo lleve otro. Y puede ser que sea así, no sé. Eso eh, es como, una otra vez, una duda que tengo más que una certeza. Bien. Eh, una de las características que mencionaste muy bien era la de la resistencia a la sequía. Eh, ¿Mm. Una de las resistencias que encontró también en este... Sí. en esta especie de, de alegato de los científicos, eh, fue el uso de esterbicida denominado glufocinato, glufocinato de amonio. Sí, sí. sí. Te, eh, te cuento un que poquito... Que que es más tóxico que el glifosato. Claro, te cuento un poquito nuestra historia con el glufocinato. Nosotros ese gen que da resistencia al glufocinato lo tenemos en la cátedra, y lo usamos, lo usamos el gen para seleccionar una célula transgénica de otra no transgénica pero no lo llevamos a ningún evento al campo, ni pedimos una deregulación de eso, porque cuando empezamos a leer eh, trabajos que hablaban de los daños que ocurrieron, los riesgos que tiene la aplicación de del glufosinato de amonio, y directamente decidimos no trabajar con eso, porque es riesgoso realmente, y es más nos ofrecieron un material, una línea de alfalfa que tenía tolerancia al glufosinato para trabajar y medio que lo desestimamos porque eh, hay muchos cuestionamientos sobre ese herbicida. Y, el, y ese modelo, otra vez, de eh, un transgénico resistente a herbicida, implica que aumenta mucho más que el uso de la semilla el uso del agroquímico y si encima tenés un agroquímico está muy cuestionado y no, eso no debería no debería probarse o, o al menos eh, debería estar separado el gen de, de Hb4 del gen de, de resistencia a glufosinato eh, y el trigo tranquilamente podría eh, no contener eso Eh, porque otra vez decimos bueno si se usa eh, cómo se llama con buenas prácticas el riesgo es bajo primero no lo garantice no tenemos capacidad de garantizarlo segundo aunque se use eh, por ejemplo el efecto neurológico sobre animales e insectos y bueno eh, parece que es, es fuerte Eh, no sé, las abejas se pierden, hay, hay un montón de trabajos que muestran eh, efectos muy negativos de servicida y así de un montón de agroquímicos, hay otros que son mucho peores. Eh, entonces si hacemos una agricultura en base a ese tipo de insumos, cuando sabemos que tiene efecto negativo fuerte y sabemos que no sabemos controlarlo, no podemos controlarlo, eh, estamos como envenenando, digamos, O sea, más que un logro científico, pasa a ser un problema. Eh, yo creo que es un logro el obtener una planta resistente a sequía. Y, y algo también muy interesante para pensar, Raquel Chan tiene muchos genes parecidos al HB4, que son mejores. Y uno se tendría que hacer la pregunta, ¿por qué no se desarrollan esos? Gustavo, para es? la audiencia, por favor, ¿quién es eh, Raquel Chan? Eh, Raquel Chan es una investigadora eh, rosarina que está en, en Santa Fe. Eh, ella trabajó mucho con ese tipo de, de genes que son factores de transcripción, con una familia, esta familia de, de factores asociados a sequía, pero también a estreses como por la inundación mm -hmm. o salinidad. Sí. ¿Mm? Es decir, que ante un estrés ambiental se prenden los genes como que la planta se defiende del estrés. Eh, eh, Ponen en juego mecanismos que la protegen de la sequía, por ejemplo. Deja de transpirar, no sé, eh, o, o, o eh, genera respuestas eh, antioxidantes. Bueno, hay toda una catarata de, de, de genes que se empiezan a prender en defensa de... De, de la planta para que el estrés ambiental, en ese caso de la sequía no le haga daño bueno, eh, Raquel Chen es una investigadora que investigó justamente el efecto de esos genes en plantas modelo usó Arabidopsis transformó y veía que le pasaba y dice, uy, ¿este sirve? no, este no sirve este sirve para tal cosa este sirve pero tiene un costo muy alto para la planta y bueno, y se fue quedando con algunas construcciones algo que eh ya publicó, pero también eh, una vez nos comentó que tenía genes mucho mejores que el hb 4 Pero eh, no estaba eh, quizás, no sé por qué no no ponía en juego los otros genes, eh, que quizá haya quizás hay que preguntárselo a Raquel Chan, por qué los otros genes no, no se desarrollan, no eh, los tienen con ICET, pero no sé, no sé por qué no se en realidad tengo mis hipótesis pero la, la titular del CONICET eh, está de acuerdo, aprobó este evento ¿no? Claro, y, y el CONICET es dueño de ese evento también el, el CONICET es dueño de ese evento Y de es dueño de muchas construcciones que generó eh, Raquel Chan eh, Y esas otras construcciones, según Raquel Chan Y según la bibliografía también, son mejores que el HB4 Ahora, bueno, salió el HB4 Quizás en soja esté bastante demostrado que le da resistencia a sequía. Creo que tiene un beneficio para el productor que si no llueve no pierde la cosecha. Entonces eso es algo bueno para el productor. Tiene el efecto negativo de la resistencia herbicida que va a estimular la aplicación de herbicida que es bastante más tóxico que, que otros y peligroso. Y sabemos que no estamos aplicando bien el los agroquímicos, y que esos agroquímicos son tóxicos para la salud humana y los efectos en algunos están muy estudiados y son muy negativos, entre ellos en los cocinarios. ¿Podríamos decir, Gustavo, que estamos lejos de llegar a un horizonte de buenas prácticas agrícolas con este tipo de modelos? Eh, sí, yo creo que sí, porque aparte, eh, desgraciadamente hay muchas normas que no, no se cumplen. Eh, digamos, uno dice, bueno, estamos en contra del trabajo infantil y trabajo esclavo, y uno sabe que existe. Y dice, bueno, hagamos buenas prácticas agrícolas, y ojo, hay productores que tienen cierto grado de, de conciencia y no quieren hacerlo, pero hay otros que han naturalizado tanto que hasta ellos mismos se han envenenado, han tenido cáncer, y no se han dado cuenta de que el problema era lo que estaban aplicando. No sé, yo conozco casos de gente que ha sido banderillera en su momento, y bueno, teníamos toda una colección de cáncer, y eso no se puede separar de haber sido expuesto en forma grosera a, a esos químicos. Y bueno, todo to ese tipo de, de cosas nos tiene que hacer pensar qué es lo que queremos desarrollar y cómo tenemos que hacerlo. Entonces, si bueno... ¿El evento vale por el Hb4 y no por el glufosinato? Bien, démosle para adelante Pero no estaría mal <ríe> silenciar casi el, el gen de resistencia al glufosinato Para eh, o, por lo menos no estimular un aumento del uso de, de agroquímicos eh, Y eso se puede hacer se puede hacer eh, Y yo no no sé bien por qué se, se pusieron las dos cosas juntas A veces sale que uno eh, pone dos genes, dos construcciones, y se, se ubican muy cercana una de otra y no se pueden separar. Y a veces es lo que mejor funciona desde el punto de vista agronómico y uno se queda con eso, pero ahí ahí hay ahí, ahí un error, digamos. Muchas gracias, Gustavo Schrauf, titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Cuantas subordinadas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 La única cosa que no se puede comprar la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. No solo nuestra costanera está en peligro de ser privatizada, sino nos llega esta, este testimonio desde la provincia de Corrientes, en el espacio que posibilita el Observatorio de Derecho a la Ciudad, esta vez le toca el turno a Florencia Ruz, defensora de los espacios públicos costeros de la provincia de Corrientes. ahí y eso fue un sapucaí. Sur, que esta asamblea eh, nosotros bueno, nos enfrentamos en el 2018 cuando asume la gestión el intendente Eduardo Tassano um, un interés eh, a partir de distintas políticas por eh, la costa central de la ciudad de Corrientes, una costa eh, del área más consolidada de la ciudad que está entre, entre las cuatro avenidas como lo conocemos los correntinos y, eh, y que es bueno, una de las áreas más consolidadas con todos los servicios, infraestructuras áreas de patrimonio Eh, de las más importantes de la ciudad, de playas públicas. Y a partir de ese momento, eh, la gestión municipal eh, y a partir de convivencia con, con otras gestiones como la provincial o la nacional, eh, arrancaron a interesarse por estas áreas centrales a partir de distintos mecanismos para eh, facilitar el acceso de privados a la privatización, ocupación, uso de de estos espacios. Eh, en esta cronología, como para presentar, nosotros, bueno, en el 2018 nos enfrentamos a lo que la gestión llamaba el plan costero o el remate de los terrenos públicos en torno a la costa, como nosotros lo decimos. Eh, el 2000, en el 2019 también la concesión de un espacio público en torno al Parque Mitre, que ahora comentaremos mejor. Y desde fines del 2019 y 2020 nos enfrentamos también a todo un avance que dieron a llamar Eh, plan de playas porque a todos se le pone el nombre plan como para eh, para embellecer pero en realidad detrás hay otros otros intentos una, una venda eh, de, de tejitos de colores constante eh, se buscó también un, el avance sobre las playas públicas y bueno eh, en este momento nos estamos enfrentando también a otro intento de privatización o sea, un, un desastre ambiental que están generando y que bueno iremos contando en, en este, en este Bueno, la pregunta que nos hacemos nosotros desde los defensores es, ¿se trata de una gestión pública de la costa o de la ciudad o de una gestión privada? Eh, en este mapa, por ejemplo, vemos cómo quedan fuera un montón de áreas, sobre todo áreas costeras, eh, que son las áreas más críticas, donde están los barrios populares, donde eh, se ven los mayores déficits, sin embargo, estas áreas no son contempladas por la gestión eh, municipal, en contraste con las áreas que sí están contempladas están en la mira. Entonces, bueno, ¿qué fue el plan costero? Arrancó en el 2018 eh, con una ordenanza que se buscó aprobar, que en realidad era un plan que se promocionaba desde de la municipalidad, pero eh, junto al gobierno randista, eh, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el plan Belgrano, formando parte de esta política nacional que indicaba el intento de rematar eh, de manera sistemática tierra pública a nivel nacional caso de corrientes los, los predios que estuvieron contemplados fueron justamente las áreas eh, de la parte del área central las, de, los terrenos más valiosos de la ciudad y donde también funcionaban muchas actividades con muchos curso entonces esta ordenanza eh, lo que lo quecó lo que lo que produjo a partir de su aprobación fue permitir que se desafecten los usos anteriores estamos viendo ahí en el mapa que eran los terrenos de crecimiento de infantería un ex espacio de memoria Eh, la penitenciaría número uno, ante los terrenos del Campo conjunto de terrenos, oficina de vialidad, puerto, vías navegables, eh, la subasta de este terreno que se iba a llevar adelante mediante la, la AVE, y eh, permitiendo a partir de esta ordenanza la edificación de torres de hasta 105 metros, o sea 35 pisos, una ciudad eh, que nunca había visto esto, Y, eh, y además permitiendo el uso por, por los posibles futuros empresarios que van a comprar aquí estos terrenos eh, de casi la totalidad o hasta el 60% de los predios. Sin embargo, la vendían, eh, como esta otra imagen que está del otro lado, como un espacio todo verde pintado, eh, toda la costa pintada de verde, ganancia en espacios públicos, eh, frente a que pintaban, por ejemplo, áreas que ya son espacios verdes o que en este momento que se declaran como privados por más de que son espacios en torno a la costa. Y el contexto de aprobación de esta ordenanza, como se ve en la imagen, fue un, una sesión totalmente llena de personas en las que había gente que estaba por perder el trabajo, reclamando, eh, gritando, eh, ser escuchados. Sin embargo se avanzó de una semana para la otra eh, con la aprobación de cardanza eh, se presentó un amparo ambiental en eh, relación a la ordenanza que no había no se habían producido ni audiencias públicas no sé no se hicieron ningún tipo de estudios ambientales en eh, primer momento fue rechazada y luego eh, mediante una apelación se, eh, se pidió a la cámara que de indicaciones y que, que, que presente informes eh, otro otro momento también fue cuando Eh, por más de que se seguía frenando mediante la, mediante este amparo el, la ave eh, continuó con decretos para la subasta de estos terrenos en este caso estaba contemplado el espacio de memoria es decir el escogimiento y hubo una movilización muy fuerte de todos los, eh, de todos los organismos de memoria organizaron encuentros marchas con estas consignas de la memoria no se vende ayer contra la dictadura hoy contra el Luénn y bueno, realmente fue un espacio en el que vemos algunos logros, o sea, poder frenar esto porque hasta el momento no se remataron mucho estos terrenos, eh, aunque seguimos en vilo de ver cómo esto continúa y, eh, y también logramos visibilizar a partir de, de todas las actividades eh, que más allá de este plan costero que se vendía como ganancia para toda la ciudadanía, Eh, nos enfrentamos a una privatización y una enajenación de nuestros bienes comunes en torno a la costa. Bueno, nosotros también eh, visibilizamos un, una iniciativa privada que concesionó por 49 años, que va en contra de la, de la carta eh, orgánica de la ciudad, un espacio que era uno de los eh, uno de los espacios que quedaba del Parque Mitre, un parque histórico, como espacio público y muy usado por la ciudadanía, sin embargo, esto se concesionó y se avanzó en, en bueno en producir esto que, que vemos en la semana. Nosotros, las alternativas y las propuestas que planteamos que seguimos planteando desde los defensores es eh, repolitizar la discusión urbana. Eh, en todo este tiempo nos hemos visto... Eh, vedados, nos han eh, deslegitimado por decir que somos de cierto partido por estar politizados eh, como si fuera que, que no todos eh, participamos de hacer la política en la ciudad y, eh, y bueno, por ambientalistas por extremistas y a partir de eso se cierra el desacuerdo pero nosotros proponemos que deben existir otras instancias de deliberación sobre lo que ocurre en nuestros espacios costeros, que son bienes comunes de todos, eh, y dejar de eh, avanzar en estos procesos que lo que implican son la acumulación de beneficios en unos pocos, eh, realmente son muy pocos empresarios los que vemos muy beneficiados a partir de estos mecanismos, y los costos sociales, ambientales, económicos, son atravesados por toda toda la ciudadanía y sobre todo por los sectores locales más vulnerables que, como vimos en el, en el caso en el caso último de la empresa Bienes Raíces S.A. está impactando directamente en las zonas más bajas donde están los los barrios populares como el Bajo Caribe. Así que bueno, eso nada más y Bravo, muchas gracias. Bravo compañero de toda mi vida Llevaste en tu crecida todo lo que fue mi hogar ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué tanto sacrificio? si tu sabes que no tengo oficio tú eres mi único sustento destruiste todos mis sueños dejando solo pedazos llevaste todo en tu paso que será de mi vida islera ahora que estás calmo solo te pido en mi dolor que olvidemos lo anterior y volvamos a ser amigos pero si un día en tu infatigable carrera vuelves a quitarme Ya no he de lamentarme porque también llevarás mi vida, porque no es posible que te perdone siempre si tú con tus crecientes de a poco me vas matando. Buenos Aires, julio de 2018. Una mañana ventosa en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Gerente operativo de la pobreza. Pero quédese tranquilo, mi amigo. Señor que vive en la calle, ya identifiqué su problema. Usted es pobre. A partir de este momento, en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las personas sin hogar son definidas a través de la carencia de vivienda, denominándolas sin techo. Usted será Juan Sin Techo. Ahora, por favor, en este cuestionario para observar a qué tipo de demanda usted responde para ofrecerle el mejor servicio de acuerdo a su perfil. ¿Crónico? ¿Reciente o leve? ¿Ambulante? crónico debí suponerlo debido a su abandono físico y psíquico que no puede reconocer ni aceptar la ayuda y los beneficios que brindan nuestras instituciones como los paradores nocturnos Radio Mosquito transmitiendo desde el centro universitario Cusán en la unidad penitenciaria número 48 de José Lon suárez Empecemos diciendo que al Centro Universitario San Martín, al CUSAM, a una sede de la universidad pública dentro de una cárcel, lo vamos a volver a levantar que no se cayó solo, que lo incendiaron. Donde quemaron la biblioteca, que casi todos los aparatos la radio, la radio mosquita, los instrumentos musicales, de las, las computadoras, los de los espacios de cerámica, los parte foto, de ornación audiovisual, foto, panadería, en ornación y cerámica, computadoras. Nos quemaron la radio, amigo, nos quemaron la radio, ese espacio tan preciado, tantos recuerdos. Te juro que se me agarra una congoja, loco. El ataque ocurrió el domingo de madrugada cuando todas las personas privadas de libertad estaban engomadas, es decir, sin poder salir de su celda. Que el sábado el servicio penitenciario bonaerense suspendió la vuelta de las visitas, interrumpidas desde el arranque de la pandemia. Que lo hizo de un momento a otro, sin explicación, con las familias aguardando. Se anunció de una manera muy responsable que iban a volver las visitas, pero todavía no estaba firmado por el Ministerio de Salud. Y anunciaron, y, y dijeron, y dieron un cronograma y todo, y después resulta que no estaba firmado por el Ministerio y bueno, el resultado fue esto. Hoy estamos unidas con nuestras compañeras, apoyando a nuestros compañeros que están en otros penales. Que, que eso despertó la reacción de los internos en casi todos los penales de la provincia de Buenos Aires. ...que durante ese día de absoluta violencia represiva... ...un grupo de estudiantes de CUSAM... ...defendió el centro universitario poniendo en riesgo su vida. Eh, la mañana empezó tranquila, habían cortado el agua... ...como se vieron reclamos en otras unidades... Eh, ...algunos de un pabellón se subieron arriba del techo... ...después se subieron todos... ...después viste, producto de, de, de el accionar policial... ...por decirlo de una manera... ...se, se empezaron a dar cuestiones de violencia... Y bueno, vos imaginate que un, una cuestión de violencia en un, en un clima como el que había, de protesta, todos arriba del techo, desembocó en una locura. Nosotros pudimos defender la universidad, nuestro espacio, los que nunca tuvimos la lógica de acá adentro, por un momento nos sentimos en un, en, en un lugar que no era de nosotros, ¿no? Y nada, por el momento hay un principio de diálogo, está todo tranquilo, por ahora, por ahora la primera violencia es la violación sistemática a de los derechos humanos en las cárceles argentinas que cuando los compañeros volvieron a apostar al diálogo, firmaron un acta acuerdo y a las 5 de la mañana del domingo abandonaron la vigilia del centro universitario para volver al pabellón que cuando le cerraron el candado el sapo, no se sabe por cuánto tiempo en ese momento, se sintió el olor a quemado proveniente de nuestro centro universitario queremos saber quién fue y por qué Ya hay una investigación judicial en curso. Solo queremos hacer visible este acto, ¿cómo decirlo? Dictador. Y que la justicia, si es que existe, tome cartas en el asunto. Las llamas que quemaron el espacio no son más fuertes que las que encienden nuestras ilusiones. Esas que buscan prender en otros modos de vida posibles. Varias certezas nos acompañan desde nuestros inicios en 2008. Que el CUSAM haya sido incendiado, justifica y compromete doblemente nuestra tarea. El espacio universitario CUSAM es desde sus comienzos un espacio también para quienes trabajan en el servicio penitenciario bonaerense. Lo sucedido refuerza nuestra convicción de que su formación es necesaria para transformar este modelo penitenciario agotado. La noticia hoy es que el CUSAM lo vamos a levantar. Solo quiero agregar algo más y decirle a todos, que cuando más nos pegan, más nos fortalecemos. Porque Kusan, Kusan somos todos. Te fortalece, te da capacidad para poder ver las cosas, para poder entender a través del estudio, a través de los talleres, a través de la música, te da la capacidad de poder expresarte. Así que para mí el Cusán es eso, es revolución, es libertad, es entender el sentido de la libertad. Radio Mosquito, transmitiendo desde el Centro Universitario Cusán, en la unidad penitenciaria número 48. Eh, algo bueno, progreso, para los chicos que estamos acá. Qué bueno. Ocupar el tiempo y salir con una mente más abierta. Y con posibilidades afuera eh, ¿Qué estás estudiando por allá? Que sepan nuestros querido oyentes Y que son también estas privadas de libertad ¿No? Estás en unidad 47 No, me genera un bienestar O sea, estoy bien, me abre la mente Me lleva a la fuera. O sea, estamos con gente de la calle Que viene todos los días Que nos ayuda Que contamos con esas personas ¿Qué te genera para decirle a los que van a venir en el camino Y como lo que están haciendo ahora la carrera como cuando comenzamos nosotros que sigan que, que lo intenten, que se puede que esto es para lamentablemente sigue sí, es decir para el que viene, es triste decirlo oh, pero eh, tenemos que, que tirar todos para para el mismo lado para que esto siga y no se termine Radio Mosquito en las redes sociales del CUSAM vas a encontrar formas de ayudarnos, también puedes escribir al mail gestion.cusam.gmail.com ¿Qué haces? Soy Carlos Quintanar de Los Olivos. Hago huerta y jardinería en barrios cerrados y privados del conobrano bonaerense. Hoy te quiero hablar de una plaga que es muy especial en los barrios. El que se llama grillo topo. Este grillo se caracteriza por su gran tamaño. Llega a medir hasta 4 centímetros. Tiene poderosas patas delanteras con las que confecciona galerías y nidos. Y causa... Escuchá bien. Escuchá. Causa severos daños en las canchas de golf. Sí. Resulta sumamente perjudicial. Pues produce serios daños en el césped. Túmulos. Hace túmulos. Hace pozos. Y hace gránulos de tierra. Agrupados en torno a la salida de las galerías. ¿Mm? Como lo que hacen las hormigas. Esto impide... La necesaria uniformidad del terreno para el correcto deslizamiento de la pelota. ¿Qué tenemos que tirar para que no moleste este bicho? Clorporfureomina, endosulfán y 4D. A la mañana tempranito, antes que lleguen los primeros jugadores de golf. Este es mi consejo. Endosulfán, clopirita y glifosato. ¿Mm? La medida en nuestro próximo programa. Soy Quintanos, soy Carlos Quintanar de los Olivos, en un informe especial de Huerta y Jardinería. Para mis hijos, están con el padre. Besis. Y con este oleaje del agua de la laguna contra las cañas presenciando este ocaso mientras bebemos un gin tonic. Nos despedimos hasta la próxima en una nueva emisión de Mis hijos están complicados. Saludo Salud. Gracias. Gracias, Silvio.